Cuando yo era niño jugaba con puras corcholatas. Luego las eché en una bolsa y las enterré. Y ahora las acabo de sacar para hacer testacumbia. Vas con chulas, vas con chulas, y eso es porque les trenes salida. Sigua, sigua. El doctor de la cumbia y r u m b a ¡César! ¡De a q u i no! ¡Los de aquí no! o a h í viene más cochuelas! ¡Más cochuelas! ¡Venga, venga, venga! 俺。 何